Continuamos aquí en Línea de 2, el EU32 Radio Coronel Olavarría. Estaremos con ustedes hasta la hora 19. Y como habíamos adelantado al comienzo en los títulos, vamos a conversar con Valeria Trapaga. Ella es sommelier especialista en cata de yerba mate del establecimiento Las Marías porque queremos aprender aquí en Línea de 2 cansado de los mates horribles. La verdad es que nos tomamos los domingos a la tarde, le ponemos onda, eh traemos facturas, masitas, pero los mates son horribles y cansado de tomar estos mates desastrosos eh, que aquí aporta muy gentilmente la producción de Línea de Dos, hemos decidido aprender un poco. Todos los que estamos aquí en Línea de Dos el domingo por la tarde hemos decidido aprender un poquito con respecto a cómo se va un buen mate. Y para eso, y para aprender, y para hacerle preguntas que quizás puedan parecer básicas, pero no lo son, Eh, porque detrás de un buen mate hay, bueno, muchos secretos que tenemos que aprender eh, Vamos a conversar con Valeria Atrapaga, que como les decía Es sommelier especialista en cata de yerba mate del establecimiento Las Marías Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Antes de comenzar con las preguntas básicas con respecto a preparar un buen mate Valeria, quiero que me cuentes cómo surge en vos esto de especializarte, de estudiar Eh, para convertirte en sommelier, especialista en cata de yerba mate eh, y poder eh, trabajar en el establecimiento de las marías, ¿no? Tan importante en nuestro país con respecto a la yerba mate. Contanos un poquito a ver cómo nace esta pasión en vos. Bueno, estudié la carrera de administración hotelera como mi primer profesión. Eh, en el medio de esta carrera surgió una especialización en la hotelería rural. Era una beca a los Estados Unidos que nadie quería agarrarla porque en ese momento era más interesante trabajar en hoteles de cadena acá que se estaban insertando en el país y demás. Y bueno, yo agarré justamente esa posibilidad para hacer una especialización en lo que era hotelería rural dentro de la hotelería. Y cuando volví a Argentina me dediqué justamente a poner una empresa, una amiga y socia sobre eh, hotelería rural, estancias en todo el país. Y ahí puedo decir que nació un poco mi curiosidad con el tema del mate, porque recorriendo las estancias, recorriendo el país y siempre estando en contacto con la gente del campo y con, con la gente de, de digamos del interior eh, muy unida y muy arraigada a, a, digamos, a las costumbres nuestras, a lo telúrico a lo folclórico y, y a todo lo que tiene que ver con lo costumbrista con la historia y demás eh, encontraba el mate presente donde quiera que estemos en cualquier lugar eh, y siempre haciendo de, de conexión ¿no? entre el dueño del campo y el, y el peón eh, y nosotras. Era como que hasta el momento en el que el mate no estaba, cada uno estaba dividido y alejado por sus roles y, y jerarquías y de repente bajo una galería o en un alero de bratera o en algún lugar nos encontraba y nos unía en una conversación el mate. Y empecé a decir, qué loco este objeto, lo que logra. Y empecé a, a, a tener como una como una curiosidad que nació desde ese lugar. Y, y siempre miraba con atención cómo se tomaba en diferentes lugares del país, porque con esto recorrió el país. Y después de la carrera de sommelier, por amor al vino, era una cosa pendiente para mí. Y cuando estoy terminando la carrera de sommeliería, ahí se, se unieron como estas dos cosas, ¿no? Sí. Uh -huh. Eh, y dije, bueno, hoy la carrera me da a mí las herramientas como para poder investigar esto que yo tanto quiero y que y, y de lo que tanto aprendí en, en, con mi otra profesión recorriendo el país, pero me faltaba la otra parte que justo me la daba esta carrera y la posibilidad de catarlo, de, de degustarlo, de investigarlo desde este otro lugar, desde el sensorial y desde lo que tenía que ver con la materia y misma en sí investigar eh, buscándonos nos encontramos con el crecimiento a Las Marías y es lo que yo estaba queriendo hacer. Me abrió las puertas, la verdad que me capacitó de una manera increíble con con gente que sabe mucho de hace muchísimos años, o sea, Las Marías es una empresa que tiene más de 80 años y que realmente hacen todo lo que es esta infusión eh, con gente que es y bueno, Y de ahí empecé a dedicarme a lo que podríamos decir que es la cata de yerba mate como para compartir con el consumidor. Es como que yo termine siendo un nexo entre el consumidor y una empresa contándoles de qué es la yerba mate, qué es la yerba mate, cómo hay que elegir una buena yerba mate. Los argentinos tomamos mucho mate pero la verdad que lo conocemos muy poco sí. en realidad. Entonces, a partir de ahí surgió la idea de empezar a hacer unas cruzadas de la marca líder del mercado que es Tarahui, eh para devolverle a, a los consumidores ¿no? en forma de mismo, y charlas gratuitas en todo el país. Y para eso fue muy loco porque fue empezar de nuevo a recorrer el país, pero esta vez hablando de... de... No, no. no, no tan mía, sino de todos los argentinos, uh -huh. eh, desde este otro lugar, ¿no? Entonces contándoles, compartiéndoles eh, todos los conocimientos que adquirí hasta el día de hoy, que sigo adquiriendo, eh, para darles este otro enfoque, el enfoque de lo más técnico, de lo más analítico, experiencia sensorial de tocar la verba, de olerla, de, de, de mirarla, algo que la Sino todos nosotros, todos los que tomamos mate, ¿no? miramos la yarda mate con detenimiento antes de prepararla. Y esto es algo que deberíamos hacer. Bueno, un poco tomarse el tiempo de encontrarse con la infusión. Valeria, ¿vos ahí no nos estás escuchando bien? Perfecto, ¿ustedes? Bien, bien. Por momentos recién se nos iba un poquito tu voz. Quizás un problemita de señal, pero ahora te escuchamos bárbaro. Bueno, perfecto. Bueno, voy a comenzar con las preguntas porque te estuve atentamente escuchando esta introducción de, bueno, cómo nace en vos esta pasión por, por por el mate, ¿no? Por descubrir esto que hay detrás de la yerba mate, que por ahí uno lo toma como algo sencillo, ¿no? Vamos, preparamos un mate y listo, y como vos bien decías, hay muchas cosas sobre el mate que los argentinos no conocemos. Primero, voy a comenzar con algunas preguntas que por ahí pueden parecer básicas, pero Atención, ¿eh? hay que escuchar muy bien a la hora de preparar un buen mate. pues sabés que por ahí yo no le, no le pego mucho con el agua, o me sale a veces muy tibia, o me sale muy caliente y al tercer mate ya tengo la yerba flotando porque me quemó justamente el agua caliente la yerba. La temperatura ideal del agua para llevar un buen mate, ¿más o menos de cuánto estamos hablando? 85 grados. No solamente que con los 65 grados se va un rico mate, sino que son un montón los beneficios que tenés para obtener una buena infusión. Eh, la temperatura del agua influye directamente en el sabor de la yerba mate e influye directamente en el rendimiento de la yerba mate. Entonces es muy importante respetarlo, porque a más, a más temperatura, que es lo que en general se hace... claro. Le quitás el oxígeno si hierve y si, y si la yerba mate hierve, eh, perdón, el agua hierve y después le echás agua, pierde esa capacidad de abrir todos los aromas y sabores por un lado y quema la yerba mate. El agua a más de 85 grados la quema a la yerba y no puedo encontrarme con la infusión. Lo que yo tomo es algo totalmente diferente en sabor a lo que realmente es la yerba si la puedo infusionar en el agua a temperatura correcta los sabores, la percepción, el rendimiento, la riqueza y, y esta cosa de tomar algo agradable, no como muchas veces se le adjudican un montón de cosas que no nos gustan, pero a veces tiene que ver con que la infusionamos con el agua a una temperatura incorrecta y nunca vamos a lograr una buena infusión. Es importante esto. Ahora, viste que cuando uno compra un mate o le regalan un mate, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo curamos al mate. Pero por ahí no le damos tanta importancia a la bombilla y le ponemos la bombilla que teníamos en el mate anterior o compramos una sino más. ¿Hay bombillas particulares para cada tipo de mate? Esa es una de las preguntas. Y la otra, las bombillas, al igual que los mates, ¿también se tienen que curar, eh, Valeria? Sí, empiezo de atrás para adelante. Las Dale. bombillas se curan. Un mato de ley debe curar la bombilla cada 15 días mínimo con una cucharita de bicarbonato de sodio en medio litro de agua y la deja ahí en ebullición. Esto es lo, lo único que, que cura realmente y limpia como debe limpiar, limpiar porque curar significa limpiar, la bombilla que es una de las que a veces más defectos aporta en esas sensaciones desagradables que tenemos Eh, del mate cuando no nos gusta y por supuesto lamentablemente le echamos siempre la culpa a la yerba, pero a veces puede ser Sí, o al cebador bombilla. también. Al cebador también Valeria se le al echa cebador. la culpa. Sí, al cebador también. Bueno, pero si sí, el cebador es un buen cebador y aún sigue pasando esto, eh la liga a la pobre yerba y en realidad no a veces son son estos pequeños detalles que no se eh, tienen en cuenta y se cuidan, la temperatura del agua, curar la bombilla, el recipiente adecuado. Y con respecto a la bombilla, hay una sola forma que es la que yo aconsejo, que es la bombilla curva, la que busca la boca y la que tiene en general, hay dos opciones, o, un, eh, o el, el tipo estribo que tiene un resorte que es muy buena y sino la que tiene como una paletita en forma de almendra eh, con orificios, ¿no? Esa es ideal. No aconsejo las desmontables, por mm. ejemplo. Está bien. Valeria, recién hablabas del recipiente, del mate. Eh, hay diferentes tipos de mate. ¿Vos recomendás uno como el mejor de todos o no? O es depende. Yo reco hay dos mates ideales. Eh, en cuanto al material, hay dos mates ideales. En cuanto a la forma, hay uno solo. Y si hablamos de forma, hablamos de base angosta y boca ancha. Ese es el único y verdadero recipiente ideal para tomar y cebar ricos mates, donde yo aprovecho absolutamente toda la yerba, donde el mate luzca, donde desde el primer mate hasta el último sean todos ricos, porque el, el mate con boca ancha y base angosta me permite cebar la mitad de la yerba, o sea, mojar la mitad, y cuando esa mitad está dando mate ya, insulso, sin gusto voy a ir avanzando con el termo mojando la otra yerba que quedó seca, claro. entonces siempre desde el primer mate hasta el último mate todos tienen el mismo sabor, si la forma fuera al revés, vas ancha y boca angosta yo si, indefectiblemente voy a terminar por mojar en los primeros mates toda la yerba los primeros mates van a tener mucha intensidad aromática y los últimos van a ser una lástima, entonces si yo quiero mate pa mates parejos la forma del mate me tiene que acompañar y yo como cebador debo saber manejar esa superficie de mitad mojada y mitad seca e ir avanzando sobre la seca. Con el agua, sin mover la bombilla. Eso, eso de mover cuando... la bombilla, Valeria, perdón la interrupción, eso de mover la bombilla como, como si estuviéramos batiendo el mate no va, ¿no? No se hace. No, está totalmente... Eh, a ver, bueno, un poco fuerte la palabra, prohibido. Sí, no, yo, yo a veces no, no lo hago porque se me lava, pero no, no lo voy a hacer más ahora. No, la bombilla, de, dentro de lo que es el protocolo del mate, no se debe tocar, ni mover, ni cambiar de lugar. Un buen cebador maneja el cebado con el agua. Está y bien. Y la bombilla no se toca. Y después, con respecto a cuál es el material ideal, calabaza bien curada, que no esté forrada con absolutamente nada, ni siquiera barnizada, si es posible, la calabaza en su estado virgen y natural, y sino vidrio. Vos sabés que yo el mate de vidrio, te voy a contar, Valeria, lo he descubierto hace poco tiempo. Yo pensaba que primero por ahí era, o se utilizaba para tomar tereré, viste, como hacen en Paraguay, en el norte mm. del país. Eh, pero no, nunca lo relacioné con el mate tradicional. Y vos sabés que a mi mamá la regalaron uno hace poco, mi abuela... Y es espectacular, y salen unos mates buenísimos. Salen riquísimos porque, te, man, te digamos, no le puedes echar la culpa que la calabaza está mal curada, que la calabaza, a veces las calabazas que están forradas con carpincho, con cuero, demás, tienen humedad entre la pared de la calabaza y la cobertura, porque en algún momento se mojó, ahí se junta hongo, se junta moho, y eso va a, va a entrar a la pared de la calabaza y va a, a, a, directamente eso se transfiere a la percepción que tengo del sabor de la yerba, entonces me parecen horribles los mates, claro pero es por esto. Entonces, cuando paso al vidrio, que es totalmente inocuo, que es totalmente, digamos, noble como material, me transmite de forma totalmente fiel los defectos y las virtudes. Si la yerba mate es fea, no hay manera de que safen el vidrio. Y ya que estamos hablando de los mates, Valeria, de calabaza, que es el mejor, eh, o el que vos recomendás, sí. eh, y también el de vidrio, eh, bueno, el de vidrio no tenemos que curarlo, lo compramos no, y lo podemos no, no. tomar. Eh, ahora, eh, supongamos, voy compro un mate... De calabaza, ¿no es cierto? Que es el que vos nos recomendás Con, lo, con le, las características que recién mencionaste Que tiene que tener eh, cuál es la ¿Hay una sola forma que es la verdadera De curar el mate? Porque yo he comprado un par de mates ya Y vos sabés que me han recomendado Diferentes formas para curarlo Me dijeron echarle hierba usada durante 3 días y, y otras cosas más que ahora no recuerdo ¿Pero hay una sola forma de curar el mate? ¿O son varias y todas son válidas? No no son todas válidas, lamentablemente, quizá eh, eh, soy más, un poco más abierto y flexible con respecto al que puede haber diferentes formas de cebar y todo es respetable, eh, pero con respecto al tema del curado del mate no, y, y, y, hay, y hay por qué, ¿no? O sea, con yerba mate usada no se puede curar nada porque lo que curó ya se fue, que es el tanino, ya se fue con el agua infusionada, entonces no se puede curar jamás un mate con yerba mate usada. Tiene que ser yerba mate nueva cada vez que pongo eso dentro del recipiente. Por otro lado, para un poco desmistificar lo que se cree sobre el tema de, la, de, de curar el mate, el mate, para tomar mate, se cura con yerba mate, no se cura con otra cosa, ni con manteca, ni con whisky, ni con... se cura con lo que se va a tomar. Entonces, el mate con lo único que se cura es con yerba mate y agua. Entonces hay que usar tres cuartas partes de la capacidad, de igual que si fuera cebar, de yerba mate nueva y tengo que echarle agua como si llevara la temperatura del cebado, dejarlo 12 horas y con el cabo de una cuchara tratar de raspar las paredes de la calabaza y esa realmente es la acción de curar. Si yo solo dejo la yerba y la tiro, la vuelco, no curo, porque curar es después que la yerba ablandó con su tachino y, de, y con, con, con todos los polifenoles que tiene y demás, a, ablanda las paredes de la calabaza, me está a mí dando la posibilidad de que yo después la cure. Entonces la tengo que retirar, tengo que retirar como ese tallito leñoso que tiene la calabaza, con el cabo de una cuchara. Sin enjuagar, esa operación se debe repetir más o menos 14 veces. Solo después de este tiempo... ...la calabaza está curada. Bueno, qué interesante lo que decís, Valeria... ...porque por ahí mucha gente esto no lo tiene en cuenta... ...y bueno, hay como vos bien decías y, y lo debes saber... ...hay muchas formas de curar el mate... ...por lo menos eso es lo que se le dice a la gente... ...y bueno, uno escucha y, y sigue los pasos y los consejos... ...por eso sí. es muy bueno escucharte para la próxima vez... ...que a uno le regalan un mate o que compramos un mate... Eh, ...o que vamos a regalar un mate... ...obviamente tener en cuenta la forma de curar que es la ideal... Y que es la que recién vos nos contabas Valeria, ya para no robarte demasiado tiempo Y, y dejarte seguir con tu trabajo Aparte descansando eh, Por ahí uno entiende que durante la semana Estás cargada de trabajo Un domingo uno aprovecha a descansar Desde ya te agradecemos tu gentileza Por conversar con nosotros Pero no queremos demorarte mucho tiempo Vos sabés que yo a veces veo Que por ahí cuando van a preparar un mate Primero, yo hago Escuchándote he descubierto que hago todo mal A la hora de llevar el mate Por eso... Después eh, voy a empezar, ya tengo anotado aquí algunas cositas que dijiste para empezar a tenerlas en cuenta, a ver si aprende un poco. Eh, primero veo que tiran la yerba antes que la bombilla. Yo hago todo al revés, primero pongo la bombilla y después la yerba. Creo que eso está mal, pero te lo voy a preguntar a vos ahora. Meten la yerba, la bombilla todavía no, baten el mate como si estuvieras preparando un trago en la barra de un boliche, y después le, le ponen la bombilla. ¿Es así la forma correcta de, de preparar el mate, Valeria? Primero, siempre la yerba. Humedezco con agua fría o tibia una parte, cuando yo sacudo el mate debe quedar la yerba en forma oblicua, en forma de montaña o tobogán. En la parte de abajo, donde prácticamente no hay yerba, echo un chorrito de agua fría o tibia para que el polvo de la yerba mate, que es la granulometría más fina, se hincha y cuando se hincha no se no se tapa la bombilla. Entonces, ahí eh, coloco la bombilla y empiezo a cebar. Bueno, lo, lo vamos a tener en cuenta entonces porque la verdad que yo venía haciendo todo mal. ¿eh? me Acabo de darme cuenta que soy un desastre cebando mate, escuchándote, pero lo bueno es que... He anotado todo como calculo varios oyentes y ahora vamos a empezar a mejorar. Bueno, Valeria, no sé si quedó algo más eh que por ahí hayamos obviado o no te hayamos preguntado y vos creas que es importante para esta linda e interesante charla que hemos tenido. Yo creo que, a ver, hemos hablado de los puntos más más interesantes que tienen que ver con con el ritual del mate y con lo que tiene que ver con con el protocolo de y con cuidar todos los, los detalles para tomar un buen mate. En alguna otra oportunidad eh, podemos volver a hablar para eh, contarle a los oyentes qué es lo que se debe tener en cuenta, que es otro capítulo para elegir una buena yerba mate. Bueno, eso si crees es si tenés un tiempito más, ¿nos podemos nos podés adelantar algo de eso? ¿Algunos eh, puntos es básicos? Es un poquito largo, pero te puedo dar unos tips, eh, que es que hay que mirar el paquete... Eh, buscar en el paquete la mayor cantidad de sellos de calidad que avalen el producto que yo estoy comprando y buscar un sello que es muy importante que es el de las normas IRAM 20.550 que es el, del, el que avala el proceso integrado de elaboración. Este es el gran secreto de la calidad de una yerba mate que tiene que ver con el proceso integrado de elaboración ¿Qué significa que desde la planta hasta el paquete todo está controlado, gestionado y hecho por la misma empresa, donde el proceso productivo y los eslabones de, de, de ese proceso de producción de la yerba están comprometidos con la calidad. Esto es fundamental, y cuando está el circulito de IRAM, que en general es de color azul y con letras blancas, dice IRAM, normas IRAM 20.550, con letra muy chiquitita, Debería estar el 1-2-3-4. Todo el proceso, desde el campo, que es el 1, hasta el 4, que es el envasamiento, pasando el secado eh, y el estacionamiento y la molienda, que son los otros, eh, debería estar todo hecho por una misma empresa y avalado por una misma empresa. Eso significa que el proceso es integrado y no terciarizado. Entonces, de esa manera, una ceba mate tiene trazabilidad. Bueno... Es, eh, es un tema... Yo creo que con este dato eh, tienen la llave para poder descubrir, además de que después viene la parte de la cata y del análisis sensorial, que eso es darle herramientas más eh, experimentales y de experiencia personal a cada uno de los de los consumidores, ¿no? Bueno, Valeria, vamos a volver a entablar la conversación porque la verdad que es muy interesante y... Creo que yo, que el 98% de los argentinos tomamos mate. Por eso, cada vez que surge una charla sobre el mate, todos paramos las orejas porque nos interesa. ¿eh? Nos interesa porque todos hemos eh, preparado mate alguna vez, en una reunión de amigos y, y todos lo queremos hacer bien. Por eso, a la hora de hablar de mate, creo que todos prestamos prestamos atención. Y la verdad que hablás muy clarito, eh, sos eh, muy clarita para expresar los conceptos. Y estuvo muy linda la charla. A nosotros nos, nos ha gustado mucho, calculo que a los oyentes también, así que no faltará oportunidad, Valeria, para que volvamos a seguir esta conversación y seguir aprendiendo contigo de cómo preparar un buen mate. Te agradecemos bueno, mucho desde aquí desde Muchas la... gracias. ¿Eh? Muchas gracias a muchas gracias a ustedes. Ajá. Y bueno, ya seguir tomando mate. Vamos a seguir tomando mate, Valeria. Eh, muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias, adiós, hasta luego, adiós. Hasta pronto. Conversamos con Valeria Atrapaga, que es eh, sommelier, especialista en cata de yerba mate del establecimiento Las Marías, que bueno conversó con nosotros eh, sobre este tema y nos estuvo dando algunos consejos, algunas instrucciones. Nos estuvo enseñando de cómo preparar un buen mate. ¿eh? Yo me di cuenta que soy un desastre cebando mate, así que voy a tener que empezar a aplicar todos los conceptos que recién nos brindó Valeria para bueno, intentar aprender un poquito más no de esto tan lindo, de esta tradición tan nuestra, tan argentina, que es tomarse un buen mate, ¿no? A las 6 de la mañana, escuchando la radio en invierno un buen mate, no hay otra cosa mejor, ¿eh? Vamos a una pausa comercial, a un temita eh, musical, lo maneja el operador y a la vuelta seguimos. Con más Línea de dos hasta las 7 de la tarde.